Bajo la consigna No Más Presos por Plantar, este sábado se realizó una nueva marcha impulsada por el Frente de Cannabicultores de Berizo, La Plata, Ansenada Punta Indy y Magdalena y el Frente de Agrupaciones Cannábicas bonaerenses La marcha se realizó un día después de que el Congreso Nacional sancionara la ley unificada que le da marco regulatorio tanto al desarrollo industrial de la producción de cannabis medicinal como al desarrollo de la industria del cáñamo. Comuna comenzó con las tareas de poda. La Municipalidad de La Plata puso en marcha esta semana la temporada de poda en la ciudad y según indicaron, se planea intervenir una cifra histórica que supere los 30.000 ejemplares del arbolado público de todo el partido. En este marco también se informó que una serie de cuadrillas trabajarán con las solicitudes vecinales que lleguen a la línea telefónica del 147 dependiente de la municipalidad. Por su parte, algunas organizaciones ambientalistas advirtieron que es necesario que las podas se realicen con la supervisión de expertos para no dañar los ejemplares. Un servicio que informa más cerca. Jornadas de salud para niños San Romero. Durante toda esta semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde se brindará atención médica gratuita en el Club Romerense ubicado en 517, entre 370 y 171. La misma está destinada hacia niños y niñas de hasta 17 años donde podrán hacerse controles odontológicos, vacunación de calendario y controles integrales de la salud. La jornada contará con la participación de otros clubes de la zona como el Club Sporting, Club CAI y el Club 12 de Marzo. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.